y el gallo con coraco y la gallina coo y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío en la radio hay una paloma Əlbəttə